Bueno, definitivamente hoy no nos están ayudando la, las comunicaciones, ni que, ni que Mercurio estuviera en retro. <risa> eh, muy bien, pues eh, en este momento tenemos 18 personas en línea. Eh, 18, eh, vemos a personas conocidas, eh, Cecilia, por ejemplo, está um, Hermencia, qué bien, que anoche nos vimos con Hermencia, eh, y qué bueno verte otra vez aquí de manera virtual. Pues, mientras se vuelve a conectar eh, Marcela, eh, les voy a ir de, eh, hablando un poco más de, del tema de la astrología. Les, les, les decía yo ahora cómo eh, entré por una vertiente muy rígida, eh, religiosa y dogmática a la astrología, donde las únicas respuestas y soluciones que se daban era karma y era perdón, por ejemplo. pero yo no encontraba en esa astrología algo concreto, directo, palpable, algo que me hiciera entender la dinámica del asunto, que no todo se cubriera con la palabra karma, sino que existiera como razones más de pesos, como sentidos de vida más profundos. Así pues, eh, me encontré con los libros de Howard Sasportas por un error, porque estaba buscando un libro distinto, Cuando llegué a mi casa y empecé a leer Los Dioses del Cambio, que es un libro que habla de las crisis de Urano, Neptuno y Plutón, son los tres planetas transpersonales más difíciles y más eh, de crisis más fuertes, empecé yo a darme cuenta cómo existía algo en este mundo que podía darle a uno un hilo conductor de la vida y que podía ayudarle a entender el esquema, Que estaba más allá de lo que la mente consciente podía llegar a ver. Eso para mí fue una sorpresa grandísima. Más allá de, perdone, esto es karma, esto es porque le tocó, esto es porque usted en la vida pasada fue mugre, eh, en fin. <ríe> ¿sí? Más allá de todo eso, lo que vine yo a rescatar de este libro es, no, nosotros somos dueños de nuestro propio destino, y en la medida en que abramos conciencia y abramos un proceso de individuación, Eh, empezamos a ver la dicha de estar vivos y la dicha de tener herramientas de acción en, en, en la vida. Eh, así pues, eh, después de encontrar ese libro, empecé eh, desaforadamente a buscar los libros de Liz Green y de, y de esas portas, encontrándome otro libro muy bueno que se llama, eh, que se llama De esas portas, las doce casas, y en las 12 casas es como a manera de diccionario donde podemos encontrar eh, para qué sirve para qué sirve no, la descripción de cada una de las casas y los planetas en cada una de las casas ese fue otro libro que me sirvió y me dio una gran ayuda posteriormente encontré un libro de Liz Green que se llama eh, Astrología y Destino y este libro Muy interesante. Se divide en tres secciones. La primera sección, eh, que habla de Moira, Moira en el sentido del destino, y trata desde lo psicológico qué es el destino y cómo nos quedamos realmente atados a un destino o si somos realmente libres. Una gran conclusión interesante de esa parte es que destino, en cierta medida, termina siendo... termina siendo... Eh, la capacidad de hacer de buena gana y de buen gusto aquello que nos toca hacer. Es bien curioso. Así pues, en esta parte del libro primera hablaban de destino. La segunda se llamaba Pronovia. Y en esa otra segunda parte habla de cuál es el destino de cada uno de los doce signos del zodiaco y cómo lo trabaja ella a través de la mitología. a través de un viaje de la mitología griega, sumeria, nos va introduciendo en la energía zodiacal de cada uno de los doce y en, nos muestra cuál es el destino o cuál es, el, o cuál es la salida de, de, de tener ese, ese esa, mejor dicho, de cómo conectarnos a querer vivir el propio destino y de esa manera sentirnos con un libra del drío más abierto. Pues bien, ese libro se los recomiendo si lo consiguen. Se concede, yo pienso que se puede conseguir por internet, en Amazon o en, o en alguna otra librería local. Está en varios idiomas, está en inglés, está en español. Eh, hay varias vertientes realmente de la astrología. Podemos decir que hay astrología espiritual, hay astrología psicológica, hay astrología kármica. Hay astrología hindú. Pero todas las vertientes de la astrología, si nos ponemos a analizarlas en profundidad, tratan de llegar al mismo sentido y es a identificarnos como individuos en desarrollo llenos de una serie de potencialidades que podemos desarrollarlas en cualquier momento y esas potencialidades están listas y disponibles para que nuestra voluntad, nuestro sol, las despierte cuando es el momento, cuando... cuando el tiempo es el adecuado. Así pues, entonces, eh, cada punto en la astrología uno no puede decir que un planeta lo fuerza a hacer una situación o lo lleva a vivir otra tragedia o lo lleva a vivir una situación compleja. No. Los planetas en general son activados única y exclusivamente cuando nosotros le damos una vía abierta, cuando nosotros permitimos que esa vivencia se haga en nosotros. Ahora bien, a veces permitimos que las cosas se hagan por voluntad directa o a veces inconscientemente por una necesidad indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces eh, cuando tenemos un accidente o una situación dramática en nuestra vida podríamos decir, claro, eso fue Saturno, cuadratura, Plutón y que la Luna pasó encima y entonces me accidenté en el automóvil. pero no necesariamente eh, eso es así. Uno seguramente en ese momento de vida necesita de un movimiento fuerte y extremo porque las cosas se han complicado de tal forma que no hay otra forma de abrirle las puertas al nuevo destino, al nuevo futuro, y tiene uno que vivir un accidente lastimosamente. Es decir, eh, los planetas no es que lleven a vivir una situación Somos nosotros los que consciente o inconscientemente abrimos una serie de puertas, le abrimos inclusive la puerta al saboteador o le abrimos la puerta, por ejemplo en este caso le abrimos en nuestra conferencia la puerta al saboteador y no se pudo abrir los micrófonos de Diego y no sé si Marcela ya pudo volver a entrar. <ríe> y Me quedé yo hablándoles aquí, eh, tratando de torear el, los saboteadores, <ríe> el saboteador internet. Bien, eh, esta, esta charla es una charla de pruebas, una charla que en donde estamos tratando de generar un espacio abierto para que personas como Marcela o como Diego, que eh, tienen muchos conocimientos eh, profundos y además ejercen con sus, con sus conocimientos día a día, tienen la voz de la experiencia directa y activa. Este espacio lo hemos creado y diseñado para que tengamos una interacción en vivo y nos nutramos de la experiencia tanto de Marcela como de Diego. Me nos gustaría que al correo electrónico de Jairo Fonseca o a través del Facebook o a través del blog de Astrología Así de Simple, nos escribieran sus comentarios y qué quisieran encontrar en este espacio. Apenas esta primera sesión era una sesión para eh, convocarlos, para mirar cómo funcionaba la herramienta, Para eh, entrar en una primera comunicación, la idea es eh, estructurar este espacio entre todos con sus ideas, con sus aportes. Esperamos entonces sus correos electrónicos y ahí vamos a ir armando. Esto es algo así como, como una tertulia a la carta. Entonces, también si tienen temas y les gustaría que tocáramos ciertos temas en estas charlas... Eh, por favor, escríbanle al correo electrónico de Jairo eh, proponiendo algunos temas y seguramente entre Marcela y Diego se va a configurar y se va a analizar cuál es la mejor opción para cada día y, y vamos a entregarles con mucho cariño esos temas a, a ustedes que gentilmente nos han acompañado durante estos 40 minutos. Eh, pues, en vista de que no... pudimos eh, eh, tener más eh, micrófono ni de Marcela ni de Diego. Eh, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene la tiene micrófono y audífono para poderle dar eh, audio y que nos cuente un poco. ¿Cuál es su opinión de, y qué tema les gustaría que tocáramos en, en estos espacios? Entonces, lo que hay que hacer es levantar la manita. Creo que muchos de ustedes ya conocen la herramienta y saben cómo levantar la mano en, el, eh, en, en esta herramienta. Eh, si me levanta la mano alguien que tenga micrófono de audífono, con mucho gusto le abro el micrófono. No sé si de pronto, Cecilia, que tú ya manejas bien esta herramienta, tengas el micrófono y te puedo dar... Eh, ¿Te puedo abrir el micrófono? O oh, Hermencia. Hermencia. Muy bien. Eh, ya le abrí el micrófono a Hermencia. Vamos a ver cómo, qué comunicación tenemos. Hermencia, ¿aló? Bueno, pues parece que tampoco. Parece que la herramienta falla sin su papá Jairo. <risa> Nos va a tocar hacer todo un proceso de capacitación a todos los que estamos al lado de Jairo para que para no esclavizarlo al tanto en, con, con que tenga que estar siempre presente acá. Pues bien, eh, les, agradece, les agradecemos su tiempo, les agradecemos la atención, les pedimos disculpas por tantos inconvenientes de audio. y esperamos entonces sus correos para elegir temas en las próximas conferencias que se hagan, en las próximas tertulias no llamemos conferencias sino tertulias eh, gracias por estar aquí presente en el en nombre de Marcela y de Diego también me despido en nombre de ellos porque no pudieron tener los micrófonos abiertos ah miremos que Diego parece que, que ya está por acá Diego me escuchas Hola Juan Carlos Bienvenido Diego Veo <risa> que ya se terminó la tertulia <risa> Avanzó con celeridad sí. Bueno les cuento que Mientras aquí estaba Solucionando aquí algunos problemas técnicos Pues cambié de equipo Aunque me luce que ese es un problema ya de conexión local no? Entonces no, no, no tiene tanto que ver con mi equipo Sino con Con el servidor de Internet, entonces, lastimosamente, pues, no hemos podido estar en forma como lo queríamos, pero bueno, fluimos con las circunstancias, no nos preocupamos. Es una de esas primeras sesiones, estamos hasta ahora familiarizándonos con el sistema. Eh, yo ya he hecho cursos y, pues, los cursos que se han realizado han estado generalmente muy bien tecnológicamente, pero nuestra primera experiencia como moderadores de este espacio, ¿no? Entonces, no sé qué has mencionado Juan Carlos en este en este eh, espacio mientras. Eh, estuvimos hablando un poco de cómo Marcela y yo llegamos a la astrología y Marcela uh -huh. estaba contando una historia lo más interesante y se le fue también el micrófono, <risa> o sea que no fuiste solo tú. Eh, así que yo recogí la pues el micrófono nuevamente y hablé un poco más de cómo fui llegando paso a paso, encontrando algunos libros y cómo me fui abriendo un camino en algunos espacios de astrología. Y eh, después les comenté a nuestra audiencia, que en este momento tenemos más de 18 personas conectadas, les eh, comenté que esta era una, nuestra primera sesión. Esta sesión es una tertulia con Diego y con Marcela. Y cómo eh, estábamos esperando pues, que nos envíen como los temas que quieren ser tratados, porque les, también les comentaba cómo Marcela tiene experiencia en el manejo de las alternativas, la astrología y, y la psiquiatría, y tú manejas muy bien la astrología, inclusive ayer me invitaste a una charla que realmente aprecio mucho y me di cuenta del manejo tan extenso que tienes, de tanto de mitología como de la misma astrología eh, Y me, me encantó el, el, el flujo de información que diste y además cómo lo partiste en pequeños pedazos, en pequeños trozos para que todos pudiéramos recoger esa información y alimentarnos de ella, por decirlo en unos términos nutritivos. <risa> y como eh, ¿Sí? les decía yo a, nuestros, a nuestro auditorio, que sería muy interesante que le escribieran bien sea a Jairo Fonseca por el correo electrónico o por el Facebook o por eh, la página de así, astrología así de simple cuáles son las eh, eh, los, los temas que desde la voz de la experiencia de ustedes dos que trabajan día a día con la astrología pueden ser tan nutritivos para la audiencia que está presente uh -huh. bueno yo realmente pues agradezco tus palabras y sí, realmente en astrología Mi objetivo hoy era hablar de astrología en cualquier campo, en cualquier escenario, en cualquier aspecto. ¿no? Les contaba que pues me considero un astrólogo, que le, que le ha gustado abordar todos los aspectos referentes a la astrología. Entonces, pues soy susceptible a que si quieren hablar de astrología clásica y tradicional lo hagamos. Que si quieren hablar de astrología horaria lo hagamos, de que si quieren hablar de astrología predictiva lo hagamos, de que si quieren hablar de astrología mundial lo hagamos, finalmente porque a través de estas charlas si es que uno aprende, ¿no? ¿Ahí me escuchas Juan Carlos? Sí, te escucho, está, está, está bien, la, la voz está fuerte ah, y clara. Ah, que se me había vuelto el audio. Ya es el condicionamiento de creer que se me había ido el audio. Sí. Bueno, entonces... Entonces obviamente pues es, es, es clave para este espacio, obviamente las posibles retroalimentaciones, hoy estamos dando pues un, un primer inicio a estas charlas, digamos en el contexto astrológico de quien habla, pues, pues la idea es que todos estos temas se discutan, se, se dialoguen, aprendamos y retroalimentemos. Eh, adicional a esto, pues eh, les contaba realmente que pues la iniciativa de estos espacios de tertulia surge. ...como la necesidad de, de crecer un poco en el conocimiento, ¿no? ...no partimos de la premisa de que no la sabemos todas... ...por el contrario, en el día a día se aprende más... ...les contaba un poquito en mi trayectoria astrológica en estos años... ...pues he abordado, he pasado por diferentes enfoques de la astrología... ...y cada vez que uno llega en su consulta diaria o en su aprendizaje diario... se da cuenta que no termina de aprender, ¿no? Desde luego, pues la astrología no solo es un aprendizaje teórico, es un aprendizaje constatable, es un aprendizaje verificable en el día a día, es un aprendizaje que nos permite que las teorías que nosotros vamos intentando plantear sean confirmadas o desvirtuadas a través de los hechos. ¿no Diego, cierto? porque no nos cuentas es un ya. poco cómo, cómo llegaste a la astrología, cómo fue esa historia de... de engancharte con esta este arte sagrado uh -huh. bueno esto que mencionas pudiera pudiera ser también susceptible de, de dialogarse ¿no? De, de a lo mejor en este espacio planteas es la astrología realmente un arte, es una ciencia, es una disciplina, bueno, digamos que también es un arte, ¿no? Y, y lo plantea desde lo Desde el lado más profundo del alma, ¿no? Casi que se equipararía un poco al, al nivel psicológico de la astrología. Eh, a través de esa carrera espiritual, simbólica, llena y repleta de símbolos. Pero como arte también es la belleza que de ahí surge, ¿no? Que de ahí emerge. Como arte también podemos entender la astrología a través de la inspiración de muchos. Bueno. Este puede ser uno de los tantos enfoques, el arte, ¿no? el arte de la astrología, como también puede ser efectivamente ciencia, como también puede ser eh, camino de desarrollo psicológico o espiritual. Bueno, realmente mi, mi, mi llegada a la astrología se remonta por allá, por el año 93. Venía yo de hacer unas búsquedas personales en cuanto a caminos eh, de autodescubrimiento, entonces... lo que nos ha pasado realmente a muchos ¿no? entonces tenemos ocasión de trasegar un poco por escuelas, por caminos por puntos de vista eh, estaba yo en la GPU en la Gran Fraternidad Universal de Bogotá y allí me he iniciado eh, en la astrología y bueno, de allí en adelante pues empezó no solo esa búsqueda sino lo más importante pues ha sido que se escuchar lo que plantea Marcela, ¿no? esa, pan, esa pasión que, que se plantea en términos de lo que aquí nos, no, no, nos tiene reunidos ¿no? entonces considero que pues, la astrología es integral como les mencionaba desde bajo una orientación muy clásica de astrología antigua la cual valoro mucho mis primeros Eh, libros fueron los de Morin, también de astrología clásica lenística, un poco de los aus, de los autores de comienzos del siglo XX, como Alan Leo, Max Heidel de la Escuela Rosa Cruz, eh, Alan Leo pues de la escuela teosófica eh, y bueno pues muchos autores antiguos que hoy día pues valoro eh, También, obviamente, pues en esa evolución, pues a, me interesé por el estudio de la astropsicología, bajo los, las perspectivas de Howard Soss, Sassportas, y Liz Green, y todos estos personajes. Llegué a trasegar caminos orientados hacia la, hacia la astrología esotérica, fundamentalmente basado en los trabajos de Alice Bailey, y el tibetano. Bajo esa perspectiva algo, llegué a ahondar el tema de la escuela Hoover, de las psicosíntesis de Roberto Asabioli sin embargo la astrología para mí marca un tronco muy importante al instante de, de reconocer los avances generados por los investigadores en Argentina bajo el desarrollo del, del modelo eh, de domificación topocéntrico y por supuesto bajo los avances en cuanto a la descripción del modelo del zodiaco ascensional ¿no? eso también pues, fue un punto importante en cuanto digamos, a esa astrología de comprobación y de constatación eh, y bueno, me dedico desde hace 12 años a la, a la pedagogía no anoche justamente lo que mencionabas, pues tuviste ocasión de compartir una charla, una clase creo que después de tanto tiempo me he dado cuenta que lo más importante para mí es la enseñanza no finalmente cuando uno enseña pues logra aprender más, ¿no? Es verdad. Entonces ahí hay como una, una algo, breve resumen, hay, entonces... hay algo que me gusta mucho de escuchar como tu andar en la astrología y es una multivariedad de como de opciones de fuentes llamémoslas. ¿sí? Uh -huh. eh, yo pude constatar ayer cómo eh, dominas esa, eh, esas fuentes. y cómo llegas a hacer unos unas síntesis y unos análisis muy concretos eh, unos resúmenes muy interesantes y cómo se nota que por cada poro de tu cuerpo pues eh, tienes y respiras el tema de la astrología es como si estuviera ya interiorizado y grabado en el corazón por años no mhm uh -huh. cuando uno Aprende, y ese es otro tema que pudiéramos someter en estas tertulias, la enseñanza y el aprendizaje, lastimosamente nuestro, nuestra cultura ha estructurado la pedagogía y la enseñanza a través del miedo. Entonces, si tú estudias tu carrera, tu profesión, tú te educas en la primaria, en la, secundaria, en la universidad, habitualmente heredamos una vieja premisa propia de la religión, el premio el castigo. O sea, tú no estás educando ni estás creando conciencia para educarte en torno al amor que te pueda generar lo que estás aprendiendo. Este sería una necesidad del educador de esta nueva era, entender que más que enseñar lo que puede saber, que puede ser muy teórico, muy rico en conocimiento, lo fundamental aquí es desarrollar el principio del afecto hacia lo que se enseña, ¿no? Porque lastimosamente, y pasa en los estudios formales, Es, o pasa en el estudio de la astrología uh -huh. si uno aprende pensando en una nota o en el premio o en el castigo es decir, si, si estudio entonces tengo buena nota si, si no estudio entonces tengo malas calificaciones si esto obtengo el título y si esto no entonces aquí se desvirtúa un poco el afecto que, que, que hay que tener por cualquier conocimiento ¿no? entonces conocimiento que te genera afecto es casi que el, el principio fundamental para que alguien que se precie de ser pedagogo transmite, o sea, generar afecto por lo que se hace cuando se logra transmitir ese conocimiento de esa manera pues a lo mejor surge el pensamiento astrológico, el pensar recurrentemente en astrología, como quien estudie medicina piense permanentemente en medicina y no le sea fatigoso, como quien estudie economía y piense en economía pero, pero lo haga de manera afectuosa con amor y afecto hacia lo que se hace entonces hay algo muy importante dentro de Dentro, de, dentro del pensamiento astrológico, y es que cuando tú realmente amas la astrología, ¿verdad?, pues empiezas a pensar en función de astrología. ¿Qué significa pensar en función de astrología? Que en tu vida, en tu cotidianidad, en tu día a día, el pensamiento astrológico está presente. Entonces, eso te permite, por ejemplo, estudiar la astrología y confirmar o desvirtuar cosas. entender cosas que pueden ser muy importantes desde lo psicológico y espiritual pero también evidenciar y por ejemplo entender por qué determinados ciclos se dan en tu vida y por qué a través de esos ciclos obviamente logras optimizar, fortalecer, trabajar, trascender determinadas circunstancias, ¿no es cierto? entonces el pensamiento astrológico está en todo en todo punto yo creo que esa es la clave, no sólo del modelo educacional que se puede o se debe transmitir en la astrología sino en cualquier conocimiento humano entonces a propósito de esto pues aprovechando quizás unos porque nos podemos largar eh, unos minuticos en vista de, de de los inconvenientes técnicos pues sí sería eh, importante que sometiéramos un, una, una pequeña tertulia una pequeña charla en torno precisamente a eso empezando quizás en estos minuticos que nos quedan en opinión de cada uno de los participantes eh, que nos compartan un poco cuáles son sus enfoques cuál es la percepción que tienen de la astrología si les interesa un poco más esa astrología y ese puede ser nuestro temita para discutir quizás en unos 15 20 minuticos nos alargamos algo más del tiempo cómo han llegado a astrología o más que cómo han llegado ¿Cuál es el, el enfoque que les interesa? ¿Les interesa la astrología predictiva, por ejemplo? ¿Les interesa la astrología psicológica? ¿Les interesa la astrología esoterca? ¿Les, inter ¿Les interesa la astrología mundial? ¿Verdad? Yo en lo personal, y puede ser un factor también aquí de, de discusión en esta tertulia. Y, bueno, puedo dejarlo sentado sobre la mesa... sería importante discutir y analizar qué tanto se ha avanzado en términos astrológicos, sobre todo a nivel de, la, de las proyecciones mundiales de las previsiones mundiales ¿no? hablando en términos de predicción ¿no? es indiscutible que la, la, la astrología permanentemente se renueva evoluciona, avanza, se autodescubre y, a pesar de que no pierde sus raíces ancestrales ¿no? Eso es bueno clarificarlo, nunca la astrología pierde sus raíces ancestrales quizás las actualiza, ¿no? Sin embargo, a nivel de astrología mundial, mucho se dice, mucho se afirma, mucho se discute en diversos foros. Es tan ha evolucionado tanto como para permitirnos eh, considerarla tan exacta. En lo personal, pues, supongo que está en proceso de formación, ¿no? Hay mucha ambigüedad realmente. Hay, uno, hay, hay de hecho, um, avances extraordinarios en, en la predicción, digamos, de sucesos mundiales. pero aún se nota mucha ambigüedad, digamos, de la misma manera en que en el ser humano se ha logrado identificar, por ejemplo, con márgenes de error un poco pues, pues menos evidentes en temas de predicción o de análisis psicológico. de pronto la astrología mundial aún carece de estructuras sólidas como para poder ser lo suficientemente asertivo, por ejemplo, ese sería un tema de discusión, la astrología mundial... las predicciones mundiales, la ambigüedad que se da muchas veces en los resultados, ¿no? Bueno, como examen y como autoevaluación a lo mejor nos damos cuenta que, que se está formando, pero si a alguien le gusta la astrología mundial, pues es interesante discutirlo, analizarlo, la manera como se usan, por ejemplo, los ingresos estacionales, las lunaciones la astrocartografía, bueno, todas estas técnicas, ¿a qué apuntas? ¿a qué apuntan? cómo están los estudios de André Barbául de hace unos años eso eso es confirmado de pronto con las teorías de Jansky sus primeras teorías acerca de, de los eclipses bueno, eso puede ser un tema aquí para charlarlo o por qué no, bueno, eh, hablemos un poco también de sinastría a los que les interesa la astrología y la entienden como comunión y relación ¿Mm? no sé tú qué piensas Juan Carlos, en el caso tuyo, yo sé que tienes un enfoque muy Muy psicológico, ¿no? Sí, digamos que como que la misma vida me ha mostrado un enfoque psicológico, pero me parece muy valioso eh, recoger de varias vertientes porque no se vuelve uno dogmático. Es que uno se puede volver dogmático en cualquier estilo, ¿no? Y se puede uno volver... Eh, uh -huh. eh, se puede cerrar uno a, las, a, a muchas posibilidades por estar solo viendo un punto. Claro, yo soy un sol en virgo y trato de... de focalizarme y casi que pasar todo mi cuerpo por un solo hueco <risa> ¿Sí? pero pero al poder tener una visión más amplia eh, da una cultura más eh, generalizada y, y puede dar un dominio mejor del tema no por eso me gustó tanto ayer tu curso, Diego Ok, Juan Carlos, igual pues yo te agradezco realmente esta, esta manito que nos has dado mientras resolvíamos aquí los problemas técnicos entiendo que debes salir eh, tienes un compromiso yo la verdad es que estamos aquí como les he mencionado pues tratando de familiarizarnos con la herramienta en el tema de la moderación sin embargo pues qué gusto tenerte por acá y de seguro pues podamos compartir nuevamente los viernes desde las 10 de la mañana lo posible ¿no? Delicioso, voy a dejar de una vez ya la agenda abierta en ese espacio, porque me gusta mucho uh -huh. escucharte y escuchar a Marcela y va a ser todo un gusto y todo un aprendizaje. Muchas A gracias. propósito, creo que Marcela está por ahí, entiendo, sí. ok, Juan Carlos, entonces un abrazo. Bueno, eh, te voy a dar de atributos de panelista a ver cómo nos va. Creo que ya, entraste como organizador. Sí, bueno. ya te escucho. Ya me escuchas, pero... ¿Me están visualizando mi pantalla? Mm, Dice... No. No. No, no he pues recibido... No he recibido... Confirmación para... Creo que ahora sí. Ahora sí. Ok. Ok, ok, ok. Entonces ya... Estoy abriendo aquí algunas carpetas, algunas imágenes astrológicas. Muy bien, Diego. Entonces, eh, hasta, hasta pronto. Muchas gracias por estar en este espacio. Y creo que ya, ahora sí que no tienen ni problemas de sonido ni nada, va, va a ir muy bien esto. Un abrazo, sí. Diego. Un abrazo, Marcela. Y muchas gracias a todos los asistentes. Hasta pronto, Diego. Un abrazo, Juan Carlos, y nos seguiremos escuchando. buen día a todos eh, bueno yo pienso que vamos a charlar 10 minuticos entenderán ustedes pues no disponemos del tiempo de todos pero pues si sí la idea era dialogar un poquito con más fluidez estos temas que nos consideran como son la astrología bueno no sé si Marcela nos escucha si tiene audio bueno creo que voy aquí a buscar A ver, yo veo a Marcela aquí con el micrófono abierto y la veo conectada. Entonces, te voy a poner... Mientras, pues, en este instante nos acompañan 15 personas. Ana Luisa Giraldo, Carlos Cuentas, Cecilia Pinzón, Elizabeth Mendoza, Elsi Ángel, Garaciela Salcedo. Hermanos A Isabel Gracia, Luis Enrique Orjuela, Olejuela, María Hermencia Lagos, Mariel Gordillo, Patricia Chavarro. Bueno, de hecho ya tengo aquí dos manitas levantadas. Entonces, te voy a abrir la el micrófono, Graciela. Me has hecho una pregunta. Hola Graciela. Bueno, Hola. ¿Cómo estás? escucha escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy muy contenta de que se haya abierto este ya Lo estoy escuchando desde Vancouver, Canadá. Y bueno, en este momento no tengo demasiadas preguntas ni sugerencias porque es la primera vez que entro, pero Eh, felicidades y todos los que les voy a estar pendiente para escucharlos. Vale, Graciela, un abrazo desde Vancouver, Canadá. Eh, la sugerencia que pudiera yo hacerle, aunque hay miles de temas de astrología, uh -huh. me encantaría que habláramos de sinastías, que es un tema que no se toca tan frecuentemente y que a veces tenemos algunas dudas por eso. Bueno, vamos a someter a la discusión, de hecho... hace dos años dicté en este espacio de astrología así de simple un curso que se llama justamente el curso de la sinestría, basado en los enfoques más recientes de la astrología de precisión y por supuesto del extraordinario desarrollo de la neuroquímica cerebral, ¿no? Entonces, por ejemplo, a propósito del amor, Graciela, y de esto, que es la vida afectiva y amorosa, eh, parece que el amor es también una... Eh, tiene unas fases, ¿no? Entonces qué bonito es observar, por ejemplo, la relación de Venus y Marte, desde el punto de vista de la relación afectiva, sobre todo en una fase del amor, ese es un amor eh, un pasional, ¿no? El amor que genera afecto, que, que genera deseo, ¿sí? El amor que nos envuelve un poco en esa pasión, ¿no? Y observar todos los principios, entonces, bueno. Que tenemos en cuenta un poquito todo esto de la sinastría para poner algunos ejemplitos, para que charlemos acerca del enfoque de la sinastría. O sea que eh, lo estaremos discutiendo, mi querida amiga. Un saludo entonces para ti desde.. Es perfecto, yo voy a estar. Sí, dime. Sí, yo voy a estar eh, cada semana es va a ser cada semana este esta sí. tertulia los viernes Sí, vamos todos los eh, viernes para mí si sí, para mí serán las 8 de la mañana aquí a la hora que ustedes inician la tertulia si sí, vamos de 10 a 11 esperamos obviamente pues tener ya superados todos los inconvenientes de tipo tecnológico que hoy no nos han permitido fluir adecuadamente con esta charla. Bueno, entonces un saludo para ti y nos me agrada tenerte por este espacio. Bueno. Gracias. Hasta luego. Oh. Bueno, tengo otra otra mano levantada, María Hermencia. Voy a abrirte el micrófono. Hola, María Hermencia. ¿Tienes el micrófono ya abierto? Bueno, creo que María Hermencia se ha retirado temporalmente, pero bueno. Entonces aquí María el gordo María el Golino. Entonces Golino. Hola, María, cómo estás? Buen día. Hola, Diego, buen día. Está bien? Muy bien, afortunadamente ya. Bien, con la tecnología. Desde Buenos Aires, Argentina, son las 13:35. escucha perfecto. Primero quiero felicitarlos, el eh, chat a vos, a Marcela, a Jairo eh, por todos los que hacen por la astrología. Eh, los conceptos son muy claros. Eh, digamos que las palabras difíciles ustedes las transforman en palabras sencillas y comprensibles. Y sobre todo quería preguntarte si nos podías hablar eh, sobre el tema del el taller que vas a realizar, qué se compone. Claro que sí, Mariela. Eh, te cuento, vamos a estar desarrollando a partir del próximo viernes, desde las siete y media... de la mañana, hora local, hasta las 9.30 de la mañana, hora Colombia, curso taller acerca de la importancia de la luna negra en astrología. Eh, es bueno precisar, y ya que estamos aquí charlando un poco de varias cositas, que en el largo de astrológico se conocen o se entienden por Lilith o por luna negra muchas acepciones. ¿no? Entonces, una Lilith, por ejemplo, o una luna negra, Eh, referir al concepto es por ejemplo el día previo a la luna nueva ¿no? entonces las 24 horas previas a la luna nueva se ha considerado que es la luna negra pues de esa luna negra no vamos a hablar vamos a hablar de otra luna negra ¿sí? hay un asteroide que recibe el nombre de Lilith ¿sí? de ese asteroide tampoco vamos a hablar el curso va a estar orientado realmente ...al apogeo lunar... ...que es el apogeo lunar... ...la órbita más lejana de la luna... ...la órbita... ...que como su nombre lo indica es más lejana... ...apogeo significa lejanía... ...entonces se dice apogeo... ...porque es la distancia con relación a la Tierra... apogeo, ...un planeta de acuerdo a las leyes de Kepler... ¿m? ...o las leyes universales del movimiento... ...está... ...muy cercano a la Tierra... muy lejano, o en este caso muy cercano al Sol o en este caso muy lejano cuando un planeta está muy cercano eh, al Sol pues se dice que está en perihelio sí. ¿sí? y cuando un planeta está muy lejano al Sol se dice que está en aferio de la misma manera viendo cualquier planeta con relación a la Tierra podemos afirmar ¿sí? que el planeta o bien Está muy lejano a la Tierra, que sería el apogeo, o bien muy cercano a la Tierra, que sería el perigeo. Entonces, lo que va, o, o la idea del curso, es formar un poco la temática de la Luna Negra como apogeo lunar. En ello hay unas, digamos, características astronómicas específicas, que son las que yo he descrito. Se va a usar el, el apogeo lunar eh, medio. Esto, digamos, en, en términos técnicos sería que ya el software o la tecnología pues nos permite obviar algunos cálculos dispendiosos de la misma, pero resulta ser supremamente útil, imprescindible, necesaria en el manejo tanto de la astrología natal como de la astromedicina, por ejemplo. ¿sí? Es decir, es, el curso, pues obviamente, tiene una base teórica que es abordar que la razón astronómica, la simbología que encierra Lilith, desde el punto de vista arquetípico, y la interpretación ya con ejemplos concretos en cada una de las cartas, ¿no? Entonces, ahí te doy una pequeña introducción, mi querida Mariel. Gracias. Y espero, pues obviamente, que nos acompañes y por lo, por supuesto, discutir de todos estos temas. Sí, obviamente que sí. Y lo otro que te quería eh, preguntar es eh, sobre Quirón. Porque Va. no es muy, o sea, eh, hay libros, pero por ahí no es muy muy fuerte la información que se maneja acá en Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo. Uh -huh. que, por ejemplo, Tránsitos no está bien detallado. Eh, no, yo no he encontrado, desconozco autores, Eh, no tengo mucho, o sea, sobre Lili no hay mucho material eh, sobre Crón tampoco sobre sinastría, como dijo la señora eh, que habló contigo antes que yo eh, también hay muy poco material ok bueno eh, antes de no sé si Marcela todavía nos acompaña Eh, tengo aquí que no ha podido abrir el micrófono sin embargo yo te tengo aquí abierto creo que Juan Carlos era el que te tenía el micrófono cerrado ok Marci creo que creo que tuviste que salir bueno entonces eh, bueno mira de Quirón hay algo muy interesante que ¿no? eh, digamos hace parte de, de una serie de digamos eh, en su momento denominados asteroides, posteriormente centauros es un planeta digamos para efectos astrológicos tiene esa denominación relativamente nuevo, conocido recientemente en el año 1977 allí obviamente eh, por fecha y por arquetipo simbólico pues hay algo, algo bien interesante bueno me preguntas obviamente que acerca de la literatura bueno digamos literatura es muy diversa no uno de los primeros libros en torno a Quirón fue el de Melanie Reinhardt justamente el simbolismo de Quirón y de allí en adelante pues eh, realmente la literatura es muy escasa desde luego ha habido trabajos en, de, en diferentes foros eh, que han sido muy valiosos verdad o sea han sido muy interesantes han sido eh, um, digamos asertivos desde el punto de vista de la investigación pero en lo personal pienso que, que si sí hace falta y coincido contigo o sea, hay necesidad de, de ir profundizando hay necesidad de, de ahondar un poco más en, en, en la investigación hace poco justamente en el simposio tuve ocasión de, de expresar una charla en la cual hablaba acerca del quirón astrológico y astronómico próximamente pues ustedes tendrán ocasión de de tener todas las todas las conferencias que se dieron en el segundo simposio virtual de manera gratuita entonces pues una invitación es Mariela que eh, escuches esa primera conferencia no sé si tuviste ocasión de oírla allí eh, no, eh, claro no eh, yo eh, los conocí todos ustedes en el segundo simposio Ok. Bueno, digamos que esta, esta conferencia hace parte del segundo simposio, pero en la primera fase, ¿no? Hubo uh -huh. dos fases del primer simposio, una que fue realizada en el mes de julio y la segunda que recién se hizo ahorita el 27 y 28 de agosto, pero pues digamos fueron dos fases del segundo simposio. El primer simposio fue realizado hace dos años ¿no? y también contó con la participación de... de unos destacados exponentes pero bueno, un poquito el, el, el matiz de, de, de, de, de del enfoque de Quirón pues a, a, independiente de las diversas escuelas es supremamente poderoso de hecho desde la carta astrológica un ejercicio que ustedes deberían hacer es ubiquen el, la casa y el signo donde tienen su Quirón porque siempre es un área de sanación y de oportunidad sanadora. Pongo un ejemplo, y ahorita lo podemos poner con el caso tuyo, en que sí. tenga quirón en la casa 4, desde luego sí. tiene que sanar raíces, por ejemplo, sanar elementos de la figura materna, sanar elementos del hogar, de la casa, en fin. Pero también desde el punto de vista de la astromedicina, quirón representa un poco la, un factor patológico, ¿verdad?, Uh -huh. representa un poquito un factor de tendencia que ese órgano en particular puede afectarse. Entonces, ustedes están aquí visualizando una imagen que yo he puesto a propósito, pues, porque me parece muy bonita, muy, muy simpática, donde están los 12 signos del zodiaco y con sus analogías con las diferentes 12 casas, ¿no? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de la casa 1, ese pues es análogo a área. A pesar de que en la práctica pues la casa 1 puede estar en cualquiera de los 12 signos. ¿no? Pero por analogía, la casa 1 es análoga a Aries, la casa 2 es análoga a Tau, la casa 3 es análoga a Géminis, la casa 4 a Cáncer y así sucesivamente. Entonces sería un ejercicio muy interesante que cada uno lograra e hiciera la constatación de su quirón por casa y por signo. Porque por ejemplo alguien con quirón en la casa 4, El mío. problemas digestivos. problemas a nivel de si es una mujer un tema de senos o problemas de útero y matriz o bueno. y si lo tuviese un cáncer en cualquier casa pues también tendría una lectura análoga o similar ¿me entiendes? sí, sí, sí, yo tengo justamente Quirón en casa 4 de Nadies nací en 1970 o sea... ok bueno, te pone todo algo Tú tienes aquí la casa 4, entonces lo primero que tú tienes o deberías analizar es el tema a nivel de herida en la casa, la mamá, con temas que conciernen al hogar paterno y en este caso a la figura materna, ¿no? a la salud de ella, a los temas en donde residentes, eh, con temas emocionales por resolver. Y como lo tienes en Aries, pues obviamente el signo como tal, pues informa también. hace de caer una predisposición patológica, entonces es el caso un poco de los temitas a nivel de jaquecas, de tensión arterial, y como lo tienes en la casa 4, pues es el símbolo de procesos digestivos, de útero, también de temas que pasan por el por el nivel de salud psicológica y emocional, ¿en esa parte cómo te has sentido? Eso fue cáncer, yo soy la canceriana que tiene tantos planetas en 7, <risa> En, en, ahora eh, ya llegando a los 41 años es como que eh, estoy logrando el equilibrio entre lo emocional y lo mental. A través de ejercicios de respiración encontré lograr eh, un equilibrio. Eh, pero todo lo que eh, lo que estás contando yo eh, padecí eh, problemas digestivos. Eh, uh -huh. problemas con mi seno, displasia mamaria cuando tenía 20 años, o sea, todo lo que estaba eh, nombrando yo lo padecí. Ok, ahí está Pukirón en casa 4 recordándote los problemas digestivos y sí. la displasia mamaria. Uh -huh. Ok, fíjate que es un hecho constatable, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿En qué seno fue la displasia mamaria? En el seno izquierdo, a los Tú 20 eres. años. ¿Tú eres zurda o diestra? Eh, era ambidiestra, pero bueno, eh, digamos que cuando era chiquita podía escribir a dos manos, después solamente me pusieron con la mano derecha. Uh -huh. Pero con la computadora o todo con, con la izquierda y con los celulares también, o sea que En el izquierdo. Ok. Voy a ilustrar una de las imágenes de nuestro curso de astromedicina. un instante en vista de lo que tú has mencionado. Eh, creo que aquí me están ya visualizando. Y, y muy rico pues cerrar el, el ejemplo de contigo, no, pues yo la verdad por tiempo, pues la verdad de, quería que la cosa no quedara tan inconclusa, que digamos un viraje muy interesante, pues hablaramos un poquito más. Yo creo que tu ejemplo viene como anillo al dedo en cuanto a uno de los temitas que. Que nosotros podemos trabajar cuando uno habla de cáncer solo y estrictamente desde el punto de vista de la salud y tú tienes a quirón en cáncer pues se confirma soy claro, soy cáncer con ascendente sagitario, pero tengo mi Quirón en casa 4 en Aries en Aries, correcto entonces hago la precisión tienes a Quirón en la 4 que es análoga, ¿qué signo? como visualizan allí? Cáncer Acá, pero es tú eres cáncer. Claro, claro. Vas a reafirmar un tema patológico en lo que se mencionó aquí al comienzo, que dice acá, estómago, trastornos gástricos, y en el caso del pecho y de los senos, ¿no? Entonces, eh, generalmente cuando hay esas muletes en el, en el pecho izquierdo, pues tú eres muy ambidiestra, ¿no? Pero pues digamos que, que, que te consideras un poco más diestra, ¿no? Eh, generalmente el pecho izquierdo reseña o señala temas de hijos o temas de niños o personas o una mascota entonces para ese entonces fue un temita no resuelto con relación a alguien que para ti tenía el el, el el el rasgo de ser hueso o un hijo un afecto o alguien que, que sobre el cual tuvieras un sentimiento maternal incluso a tu propia mamá entonces esa es una crisis que viviste por ese tiempo con temas relacionados con tu rol materno, porque pues en la evolución cáncer, ¿qué hace? Protege, cuida, ¿no? Ama, manta. Si alguien está en conflicto, está en eso. Entonces ahí somatizaste un conflicto que por aquel entonces se manifestó en torno a eso. ¿Qué recuerdas de ese tiempo? Eh, entre 19 y 20 años este, estaba yo con mucha rebeldía. <risa> eh, claro, porque... En realidad yo nací eh, en un signo de padres grandes. Mi mamá me tuvo con 47 años, mi papá tenía 57. Eh, y mis hermanos podían ser mis padres. O sea que eh, yo nací con... Un, a mí se me enjudicó mucha libertad que a mis hermanos no. Y entre 19 y 20 años, eh, como no me escuchaban, es como que estaba muy rebelde. Uh -huh. solo asociaba a la parte izquierda con mi parte femenina uh -huh. correcto pero acuérdate que el seno de por sí es femenino entonces ¿qué tipo de feminidad nos dice? el grado protector el sentimiento filial o hacia los hijos o hacia la mascota o hacia los padres ¿no es cierto? entonces el lado izquierdo va a revelar una generalmente en mujeres con problemitas allí a nivel de seno izquierdo, que sean diestras, tiene que ver con un conflicto frente a su maternidad, o frente al rol de protección, frente al rol de casa. Si es el pecho derecho, tiene que ver con esposo, padres, o hermanos, ¿no es cierto? Entonces, para el caso tuyo, pues obviamente tu quirón en casa, cuatro. Además, tú siendo solar cáncer, pues recuerda algo. Lo importante y fundamental que es la casa y la familia, pero también al mismo tiempo los procesos que hay que reequilibrar a nivel del hogar. Y eso es una muestra, obviamente, del Quirón en de la casa 4, a través de lo que ya llegaste a somatizar, en términos del seno izquierdo. Y muy muy interesante otro puerto. Entonces, ese curso de Quirón va a estar siendo desarrollado una vez terminemos el de el de Luna Negra. Entonces... Ahí te, ahí te paso ese detalle. Después de que sí, termine que con una negra. en hacer los dos cursos. Uh -huh. si okay. bueno, bueno. Sí. Si me gusta mucho el enfoque eh, que, que vos le das y, y, y la doctora, o sea, me gusta mucho cómo abordan los temas eh, con la simplicidad, o sea, en las palabras difíciles, como yo digo, lo transformas en algo eh, simple, entendible. Uh -huh. Bueno, Mariel, yo te agradezco tu participación. Ya vamos a cerrar pues, nuestra tertulia por el día de hoy. Sin embargo, recuérdame tu fecha de nacimiento aquí de una vez para incluirte. 2 de 7. Sí. De 1970. de 1970, tu hora 17 horas Ciudad Belén de Escobar, Buenos Aires Belén Escobar Belén de Escobar Bueno, voy a buscarlo aquí Mientras... Belen de Escobar. Ok. Entonces sería la carta eclíptica tuya. Y efectivamente, Quirón en Aries en la casa 4. Aparece eh, muy marcado. Entonces, como ha he hecho constatable y evidente. Siempre la presencia de Quirón. Que hay por dos desde casa 4 entonces siempre la presencia de quirón nos informa acerca de los problemas que tengan que ver con con la casa en la cual se ubica o con el signo en el cual esté entonces para el caso tuyo pues absolutamente ilustrativo y bueno entonces agradecerte tu participación y bueno nos seguiremos escuchando todos los viernes también De, de, de, de, de, de, de muchas gracias por eh, el, por todo tu aporte valioso vale un abrazo otro abrazo que tengas buen día igualmente gracias.